Tomás de recorrido por la sierra, digo, arrancaste por río, estás está dando una vuelta por la zona. Sí, en realidad estamos viendo un poco lo que es el, el Gran Córdoba, porque hay, hay problemas que son comunes con lo de la ciudad, y tratando de ver eh, si esos problemas comunes, eh, qué resolución se le han dado en determinados lugares. Estamos viendo que por ahí los problemas comunes tienen eh, la misma no resolución, y bueno, estamos haciendo un análisis no solamente de las sierras chicas, hemos ido a Río Segundo, estuvimos en Altagracia, en varias localidades, viendo a ver qué, qué, qué respuesta se le puede dar y tratando de contar A la gente para que no solamente salga a protestar sino también pueda participar en la política. Eso te quería preguntar, ¿qué encontras en la gente? cuando, cuando eh, digo son distintas ciudades pero en realidad eh, nos contiene la provincia de Córdoba. ¿Qué vas encontrando ahí? No, lo que yo encuentro en general es el mismo panorama que se encuentra en toda la provincia de Córdoba. Sí. La política ha sido apropiada por por siempre por la misma UTE constituida por dos empresas porque casi todos los los dirigentes de, de los partidos tradicionales han tomado la política como un negocio Y estaría bueno que los vecinos empiecen a participar activamente en la política para tratar de modificar esa situación. Entonces, lo que está bueno es tratar de contagiar eso, ¿no? Que el vecino no solamente se quede en, en, en la protesta en la calle, en la vía pública, con el cacerolazo, con el ruiazo, con lo que sea, sino que también participe en política y que pueda realmente eh, ser parte de una transformación posible, que creo que es posible. bueno lo hiciste eh, desde ADN, de los medios de comunicación, hoy te toca desde la, la función pública Recién hablábamos sobre lo que nos dejó el 15F, estamos a, a días de que se cumple un año y medio sí. de, de, de las inundaciones, que nos marcó la vida a, a todos. Eh, digo, ¿cómo se hace para participar? ¿Cómo se hace para eh, lograr ese giro eh, en la tuerca para que la gente realmente eh, participe activamente? Mira, eh, yo lo que veo son dos cosas. Lo que vos dijiste es, es el punto principal neurágico para poder hablar de un tema. Eh, vos tenés las inundaciones porque hay gente que no se preocupa Eh, del, del ambiente digamos, hay, hay dirigentes políticos que no se han preocupado del ambiente, pero ¿por qué? después hay que preguntarse las razones el contribuyente, vos como ciudadano, vos laburás todo el día pagás tus impuestos y confías que tu Secretaría de Ambiente va a regular de alguna manera el territorio para que no pase lo que pasó con la inundación, ¿está uh -huh. claro? Porque si no hacemos country, hacemos barrios, eh, le clavamos una cancha de golf, la más grande de Sudamérica, y después viene la inundación. Pero eso es clarísimo. Te lo digo, yo como periodista, porque he escuchado muchísimas veces a técnicos, he convivido con Raúl Montenegro eh, en, en, mi, en mi tarea profesional, y me lo decía constantemente, hay cosas que uno no sabe, se le escapa de la mano. Pero digo... Ahí está la participación del ciudadano. El ciudadano solamente participa en la movilización, no debe participar en la política. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque uno decían, no, pero es muy complicado modificar esa situación. No, se tiene que acabar el curro. O sea, el dirigente político tiene que decir, o tiene que ver la política, como el que es como política, y no como una empresa. Uh -huh. ¿Se entiende? Porque en la medida en que lo vea como una empresa, quien pone la la, la política pública es el empresario. Uh -huh. El empresario es el que le dice qué tiene que hacer al dirigente político. Para que, para que administre la ciudad de Córdoba. Bueno, en la ciudad de Córdoba tenemos a Ornequían, que ha decidido acabar con un pulmón verde, el único del centro y de, y de, y de Nueva Córdoba, y en donde van a meter 15.000 personas. O sea, donde antes había un pulmón verde, ahora va a haber 15.000 personas. O sea, una ciudad en un pulmón verde, ¿se entiende? Sí. En una ciudad que está devastada, que no tiene cloacas, que el 50% no goza de la cloaca, pero además, los líquidos cloacales que llegan abajo grande no son tratados y son tirados eh, crudos al, al, al río. Claro, en la ciudad de Córdoba quizás no sea tan dañino eso, pero sí es dañino para la localidad de abajo. Y en la ciudad de Córdoba sí explotan las cloacas. Y nosotros hicimos un análisis de lo que es el agua el líquido cloacal vertido en la vía pública, y es gravísimo. Hay una, una cantidad Hay, hay millones de bacterias fecales y Escherichia coli en la calle. O Entonces sea, como te dicen, no, limpia bien la verdura. No, maestro, si mi hijo pisa ese líquido croacal y toca el cordón y después come un criollito con la misma mano, va a tener el síndrome urémico-hemolítico claramente. Entonces, por más que yo lave la verdura, la hace es un riesgo permanente. Uh -huh. Tomás, te iba a preguntar que hicieras una síntesis, un análisis de, de lo que es el gobierno de Ramón Mestre en Córdoba Capital, pero ya lo empezaste a hacer solo. O sea, no, ¿sí empezaste a, hablar de, a mí me da de un poco de pena Ramón sinceramente, lo digo con total sinceridad porque lo estamos viendo medio de, como desde afuera eh, vemos que hay partidos que, que ponen a candidatos lo pusieron a Ramón, lo pusieron los medios de comunicación lo puso la política y lo pusieron los empresarios Eh, lo que nos hicieron nosotros como partido vecinal fue una, una vergüenza, verdaderamente una vergüenza no poder explicar absolutamente nada de toda la mentira que se han dicho, digamos, ¿no? Eh, claro, no tenemos mal programa de televisión, todos son vivos, pero si nosotros lo hubiéramos tenido podremos explicar todo, absolutamente todo, nos hicieron 15 anuncios penales ni siquiera me llamaron a declarar, o sea, fueron todas desestimadas cuando la justicia estaba esperando algo para meterme preso, digamos de alguna manera había que parar a este tipo eh, digo, Ramón es muy perjudicial para la ciudad de Córdoba, pero también lo fue durante los primeros cuatro años, pusieron 150 50 millones de pesos de la Municipalidad de Córdoba en los medios de comunicación y en tres meses dieron vuelta absolutamente todo Yo lo, que, lo único que yo sí creo que la, la, la ciudadanía debe participar activamente es en pensar en pensar quién nos habla, quién nos dicen por qué nos dicen lo que nos dicen Me parece que el, el, el gran logro de, de, de TBR en su momento de haber, no sé si era acá, si no era acá, en principio no era acá, al principio no era acá y te, y te ayudaba a pensar, es a poder pensar el mensaje de los medios de comunicación y de dónde lo dicen, ¿no? Uh -huh. Porque, viste que eh, eh, siempre nos vendieron que el, el noticiero objetivo y, y eso es complicado, porque si vos a la gente le decís que existe la objetividad y no le decís que el periodismo, o que hay empresas periodísticas detrás de ese tipo, y es complejo. Porque esa gente cree que el tipo que le está diciendo eso Es lo que le está diciendo uh -huh. Y en realidad es imposible O sea, hay que empezar a pensar nuestro país desde ahí De los medios como instrumentos políticos Nadie va a un canal de televisión hoy O a un programa de radio hoy de los grandes Si no tiene la aval política. A ver Tomás, vos sos periodista Has tenido productos impresionantes en la tele, en radio Digo, nada que se coloque en los medios de comunicación Surge de la ingenuidad Está claro, Absolutamente ¿no? nada, loco. A ver, yo trabajo en la radio de Bulotti, y lo digo, porque hay que decirlo, y hablo desde el movimiento ADN, y lo digo. El problema es cuando alguien no lo dice desde dónde está parado o a dónde está parado. ¿Está claro? O sea, uh -huh. de, de, de, hablaba con un gerente hace poquito de un canal y, le, y me decía, sí, pero es complicado porque vos estás en un partido político. Claro, y, y todos los periodistas que te paga Alejandra Vigo, Schiaretti, Mestre, y que hablan a través de él, ¿qué, qué sería eso? ¿Cómo es? Decime desde dónde hablás, cómo hablas. ¿Vos creés que, sinceramente, y esto sin resentimiento ni nada, sí, sí. hay un grupo que es el Grupo Clarín, que es hegemónico en Córdoba y que violó sistemáticamente muchas leyes, inclusive la de la propia dictadura. ¿Vos creés que 500 personas que trabajan en el Grupo Clarín en distintos medios todas piensan igual? No. Si vos, hablas, si vos decís algo y pones dos personas más, esas dos personas no van a coincidir con vos. Uh -huh. Pero en, en, en medio gráfico, en labor interior, en el día a día, en, en Radio Mitre, en Canal 12 y todos los medios que tiene el Grupo Clarín, ¿no hay uno que disienta? ¿A vos te parece que eso puede ser real? Ni en la familia uno coincide con la opinión del otro. Hay 500 tipos que te dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué te crees uh -huh. que es porque hay alguien que les paga para uh -huh. que digan eso entonces yo no está mal digo si ellos van a reflejar una porción de la realidad, no está mal el problema es que en Córdoba nosotros tenemos lamentablemente un único cliente que sustenta de esos medios de comunicación que es el gobierno de la provincia de Córdoba y que pone mil millones de pesos en publicidad entonces si vos tenés un gobierno que pone mil millones de pesos en publicidad El dueño de ese medio no va a dejar que nadie hable en contra de su mejor cliente. ¿Y cómo se desarma ese entramado? Digo, te lo debes haber planteado, sos periodista, pero hoy también tenés esa enorme responsabilidad y ese desafío de ser funcionario público, porque en ese marco de lo que vos decís, Tomás, nos pasa también con, con, con Nexo, una radio comunitaria, te sentís así de chiquito. No, a ver, eh, primero no hay que sentirse chiquito ni nada y que tratar de pelearle de donde uno esté. Sí. Segundo, la única forma de cambiar eso es meterse en política y no hacer eso. O sea, viste cuando te dicen no, porque a la corrupción la combatís desde el periodismo, mentira, absolutamente una mentira. Yo me la creí, eh. Yo creí que combatíamos la, la corrupción. Y la corrupción se combate desde adentro, diciendo no. O si sea, cuando eh, es la única, la única manera. La única manera es que haya una reforma política en Córdoba. La única manera es que eh, haya una reforma política y además una reforma judicial en donde las mentiras de campaña sean condenables, sean punibles. Si vos mentir en campaña, y maestro, tiene, tiene que haber una condena. Tiene que ser un delito penal mentir en campaña. Mira, acá, muy cerquita de acá, Porque nosotros nos largamos y, y bueno, y en el equipo de campaña surgían las, las, las, las propuestas. Y alguien de, de marketing nos, me dijo, che, mira, están todos proponiendo que van a haber va una baja de impuestos. Y nosotros teníamos todos los números. Entonces, es imposible bajar impuestos. Es absolutamente imposible. Entonces, pero dice, pero vos tenés que mentirle, a la gente, tenés que decir que va a bajar los impuestos. Porque si lo dice juez y lo dice mestre. Vos lo tenés que decir. Vos lo tenés que decir, no, no, yo le dije, maestro, no. Porque nosotros tenemos chance de llegar. Y si vos llegas. En el primer mes, sin estructura, sin absolutamente nada, y le mentiste a la gente y no hiciste lo que prometiste, te tenés que ir. ¿Está claro? Nosotros lo no mentimos. Dijimos todo lo que absolutamente podíamos llegar a hacer. Muchas ideas le han tomado Unión por Corda y, y, y Ramón Mestre, obviamente desvirtuándolas, pero han hecho muchas cosas de las que nosotros dijimos que teníamos uh -huh. que hacer en campaña. ¿no? Tomás, ¿en qué momento te hace el clic? Vos, vos decís, se transforma, yo me comí el viaje de que se transforma de la comunicación, se puede lograr, pero desde la política. La política es la herramienta. ¿En qué momento vos te hace el clic de decir... Desde el riesgo, Me absolutamente desde el riesgo, cuando vimos que estábamos en riesgo de muerte o en riesgo de que la justicia pudiera actuar eh, arbitrariamente, cuando nos vimos en riesgo ahí claramente dijimos, no, hay que hay que pasar a una instancia superior en donde el respaldo sea mayor, digamos, el de tener un programa de televisión. ...en donde estábamos en un canal que no nos respaldaba nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, se hablaba de un canal K... ...en donde nosotros no teníamos absolutamente... ...ningún tipo de respaldo, ¿no? Y, y se nos decía que éramos K... ...pero al margen de si sos K o no K... Y, ...y la vara vaya a ser porque sos K o M... Eh, la verdad que ahí hicimos el clic, digamos, si uno quería seguir tra transformando la realidad y no hacer un programa de deporte y hablar de realmente de las cosas que nos pasaban eh, bueno, había que hacerlo desde la política Tomás, eh, ¿tuviste miedo en algún momento, digo, con, con semejante labor? en la calle siempre todo el mundo dice eh, contra la policía, contra el narcotráfico, eh, eh, bueno, investigaciones, no éramos, digamos, sí, sí, sí, claro. sí, uno sabía claramente que a dónde se estaba metiendo Eh, hay que evaluar, no sé si el miedo porque el miedo uno lo tiene, uno siempre tiene que superar el miedo, lo que hay que evaluar eh, es hasta donde uno está dispuesto a, a jugarse ¿no? Eh, me parece que ese es el límite, hasta uh -huh. dónde uno está dispuesto a jugar yo creí que verdaderamente uno tenía más apoyo del que tenía y la verdad, también en eso fui ingenuo y ahora lo entiendo claramente creí que los medios de comunicación no se manejaban como yo te estoy, como yo te estoy describiendo, uh -huh. ¿Te, sí. ¿Te sentiste traicionado en algún punto? Por, no, traicionado por no, no, yo creo que le hicieron sí. mucho daño a los medios de comunicación de donde estuvimos, pero muchas veces decíamos que alguien respondía a tal interés sin claro. estar convencidos uh -huh. ahora estoy convencido de que sí, uh -huh. está claro, o sea, ahora estoy convencido de quienes son los que responden a determinados intereses. Uh -huh. Tomás, dijiste, ya, ya en las últimas porque tenemos como muchos colegas sí. ahí esperándote, eh, dijiste, eh, se tiene que acabar el curro, la, la, la gente tiene que participar en política. En estos meses que te toca estar desde adentro de la sí. función, ¿qué viste? ¿Qué, ¿Qué encontraste que te haya sorprendido o confirmaste cosas que, que vos ya las traías previas? Mira, solamente tuvimos un ofrecimiento que fue medio extraño, que fue cuando se nos rompe el bloque. Eh... Eh, que fue el único ofrecimiento extraño dentro de la política eh, y después lo otro lo que estoy viendo es que uno si quiere modificar cosas las puede modificar la semana pasada eh, sancionamos un proyecto nuestro para que haya eh, cambiadores de bebés en la ciudad de Córdoba para hombres y mujeres lo cual es extraordinario porque si uno tiene hijos menores eh, y los desnuda ante, ante la mirada del adulto se da cuenta que el hijo queda totalmente expuesto y la intimidad familiar queda expuesta y uno que vamos a probar la semana que viene que te doy la primicia Que tiene que ver con que en toda la provincia de Córdoba no hay eh, tomógrafos para gente de mayor de 120 kilos. Para los obesos, no hay, sí, no hay tomógrafo sí, sí. en la ciudad de Córdoba, vos te das cuenta de eso, ¿no? O sea, es una, una verdadera locura que en toda la provincia de Córdoba no haya tomógrafo. Nosotros nos tomamos el trabajo de averiguar cuánto cuesta, eh, dónde deberían estar, y por lo menos empezar por la ciudad de Córdoba. Y la verdad es que. Todo da para que sea así, y ya hemos eh, dialogado con, con los bloques eh, oficialistas y hemos quedado con que eso va a ser sancionado, así que la semana uh -huh. que viene tenemos el orgullo de poder sancionar eso. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay gente, mira esto, esto me hizo el click eh, con una psicóloga muy importante de Córdoba, un, un cráneo ¿no? una de las mejores psicólogas de Córdoba, eh, bueno sufre obesidad y, y me decía que le habían dicho que tenía que ir a zoológico. Entonces, bueno, ah, imagínate entrar a un tomógrafo donde entran animales, digamos, básicamente, y, y digo... No, eh, digo, disculpame, no había sido irónico la invitación era, tenía que ir ahí porque ahí era la única forma de que se pudiera tratar. Bueno, pusimos en tela de juicio eso y fuimos justamente a los hospitales y nos decían, vayan al, al zoológico. Cuando yo llamo por teléfono me dice, mira, eh, llamo al zoológico, me dice, no, tenés que ir al hipódromo, o sea, es una cosa muy, muy, muy... muy denigrante para una persona, para un ser humano, entrar a donde supuestamente le hacen estudios animales. Pero por el simple hecho de que nunca hubo una disposición en toda la provincia de Córdoba de que tenía que haber to tomógrafo para, para obesos, digamos. Y a ver, más de 120 kilos, hay personas que no son obesas ni siquiera, pero pesan más de 120, sí. por su altura, por su masa corporal, por lo que venga entonces digo, eh, estas cosas sí se pueden transformar desde la política y en eh, primer, los primeros meses que, que estamos en el Consejo Liberante, somos el bloque más productivo y en la historia del Consejo Liberante no hubo nunca productividad como la que se está viendo ahora, con lo mm. cual eso con números y con este tipo de ordenanza la verdad es que nos sentimos satisfechos Tomás, ¿cuál es la proyección de ustedes? ¿Como movimiento? Lo que diga la gente lo que diga la gente, la verdad es que no, no, no nos matamos, estamos buscando proyectos también en otros puntos del, de, del país eh, proyectos comunicacionales O sea que no nos matamos por eso, somos vecinos, somos gente eh, profesional que ejercemos el periodismo aparte de hacer la política, con lo cual nosotros no vamos por nada. O sea, vamos hasta que la gente nos diga, basta, loco, hasta acá te creímos o, porque, o creemos que esta situación... Porque digo, va. hicieron una muy buena elección. Pese a todo, hicimos una excelente elección, sí. Eh, Estaba muy contento. Eh, me imagino que íntimamente, no me lo vas a decir, pero íntimamente te, te da como esas ganas de decir, bueno, va, va, vamos por más hoy desde la concejalía. Pero no, o sea... íntimamente, la, la verdad que íntimamente eh, eh, nunca hay que perder la, la, la cabeza en nada, en nada hay que perder la cabeza y eso es lo que, lo que a mí me lleva siempre, yo tengo más bien un, un, un, un pensamiento negativo para conmigo mismo, ¿sí? Mm. Para no volverse loco Y además no hay que volverse loco Porque el pensamiento de la gente también es volátil Y el voto es volátil Entonces, eh, digo, ¿uno puede contra el sistema? No, no creo. No creo que uno pueda contra el sistema. Contra parte del sistema, probablemente, eso es lo que estamos intentando. Uh -huh. La última, y agradecerte que tu no, presencia no, no. hoy acá en, en Radio Nexo, eh, un pantallazo a nivel, hablamos mucho de la provincia, hablamos mucho de, de, de las sierras chicas, un pantallazo a nivel nacional de lo que son estos primeros meses eh, de Mauricio Macri, Presidente. Eh, son los primeros meses eh, eh, por ahí es muy apresurado eh, juzgarlo, he escuchado mucho de, de dirigentes políticos importantes que hace rato que están en la política eh, que creo que hay mucho para aprender obviamente en ese sentido y he escuchado gente de la oposición hablar eh, que las políticas de Macri van a terminar bien eh, estoy hablando de kirchneristas hablando bien de las políticas de Macri que no había otra que aplicar eso y yo personalmente creo que se han cometido errores muy graves que pueden, que, digo, no hay que perder nunca de vista eh, al margen de la eficiencia del estado el, la, el ser humano, digamos, el político para mí o el periodismo, o el médico o quien sea, tiene que ver que está tratando con seres humanos y ponerse en el lugar del otro. Me parece que la clave en todo esto es ponerse en el lugar del otro. Y creo que en los primeros meses de, de esta gestión no se han puesto en el lugar del otro. Eso sí creo claramente que no ha pasado. Creo que Eh, cuando cuando se piensa en un tarifazo no, no es que la gente no quería pagar, sino muchas veces no podía pagarlo, eh, y que se puedan desarmar familias, porque verdaderamente lo que estoy viendo claramente en muchos de los de los cordobeses, en algunos negocios que visito, en familias que visito, es que bueno, eh, o hay problemas de enfermedades... Eh, Eh, que, que derivan en infarto uh. O que la gente se separa Porque, bueno, hay que tener en cuenta eso Hay que conservar los núcleos familiares Que la familia es lo único que le da contención a la sociedad Yo no soy religioso, pero creo que la familia Es lo más importante, sinceramente Es lo único que nos canaliza y que nos lleva A donde a donde tenemos que ir Por, por, por, la, por la mejor de las vías Yo en, en el peor momento mío, cuando más nos enfrentábamos al poder Más fuerte estaba la familia Y era en lo que me recostaba Y, y creo que no hay que desarmarla y me parece que las primeras medidas han ido en detrimento de eso, ¿no? Hay mucha gente que ha quedado sin laburo, hay mucha gente que eh, ha dejado de, de, de dejar de entretenerse o de comerse un asadito familiar que también es hay que pensar en unión y, y me parece que las primeras medidas han sido desacertadas, esperemos que después de esto venga algo bueno. Tomás Méndez eh, concejal del movimiento ADN periodista un colega hoy en, en el anexo, mil gracias eh. muchas gracias a ustedes, muchas gracias La seguimos, ¿eh? no, nos quedan un par de minutos ¿eh? 10 para llegar a la hora 13 música y a la vuelta música en vivo, Nicolás Uriarte en el cierre de Anexados